No sé que nada importa todo, nada en serio un broma Yo paso el verde, no moro a Pedro de, No, este, no son peor Todos esperamos a Godot go go go get to the de gitanos que hay, que hace festival de flamenco y tiene mantiene mucha afición allí. Como fui con la guitarra yo yo no sé tocar, uh -huh. pero me fui con la guitarra. Claro, me vino a entrar. Me voy como los flamencos y se quedaban aquí hasta la hasta el día siguiente. Uh -huh. Ahora están deseando cobrar país y ya no ya no lo queda. Mm. En fin. Una pena. <coughs> mm. Soy Silvia de Curcovain. Uh -huh. Cogí esos versos de sí. yeah, decir is better to uh, burn out than to fade away. Uh -huh. Mejor quemarse del tirón que irse no a, uh, a la que no pare nunca coche no ni, ni la, ni la... b <laughs>